¿Cómo andas, ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, saliendo de, de entrenar, eh, la verdad que, que bien, estamos estamos haciendo una pretemporada muy muy buena, así que bueno, contento por eso. Hicieron trabajos en distintos lugares hasta ahora y han viajado también a, a jugar algún que otro amistoso, ayer les tocó ganar. Sí, sí, sí, hemos... ¿Y hemos vos te equivocaste? Varios... ¿Cómo? No, digo, que vos te equivocaste porque fuiste el goleador del partido. ¿Eh? <risa> Viste, cada, cada tanto me tengo que equivocar. <risa> No, sí, bien, bien, estamos, estamos eh, viajando por, por varias localidades acá de la provincia, eh, así que bueno, la verdad que, que contento porque, bueno, venimos haciendo un buen trabajo eh, y, y bueno, ya empezar con los amistosos eh, está lindo porque, bueno, ya tenemos más contacto con la pelota, nos vamos conociendo cada vez más, así que bueno, eh, vamos, vamos sumando eh, todo lo, lo, lo, lo que más podemos. Chepito, ¿y es particular para ustedes que están acostumbrados tal vez a jugar con, en una plantilla con extranjeros hoy tener un equipo íntegro de nacionales? Mirá, la verdad que, bueno, a mí la primera vez me pasa, ¿no? Porque como decís, es, es medio raro, pero pero la verdad que es muy bueno, eh, ya que mi punto de vista es que, bueno, se ha armado eh, un, un grupo de nacionales eh, muy bueno, y bueno, yo creo que, que, que eso un poco. Eh, con, digamos vos teniendo americanos eh, si no la pegás o, o, o les cuesta entrar más en el sistema y demás, llevas mucho más tiempo de adaptación en cambio creo que ahora con los nacionales, eh, me parece que bueno, ya todos conocemos la competencia hace mucho que la jugamos y bueno, creo que nos adaptamos mucho más rápido ¿sabes por qué te lo pregunto? porque también te tocó jugar en un lugar donde te sentiste, bah, y fuiste extranjero porque estuviste jugando varias veces en, en la liga de Brasil eh, te lo pregunto también teniendo en cuenta tal vez ese potencial que a vos te agrega valor de haber estado de los dos lados sí no no por, por eso por eso te digo eh, a, a lo que voy es que creo que, que tenemos poder en jerarquía no eh, que que por ahí eh, eh, ocupan la, la ficha ese extranjero que, que que bueno cada equipo trae para para mejorar el plantel acá en cambio creo que no que, que cada uno eh, tiene tiene su como te dije, su jerarquía su nivel y y bueno, eso eso hace que, que bueno que no contemos con, con americanos bueno, con extranjeros vos tenés la experiencia porque volvés a Atenas ya estuviste se siente distinto una pretemporada en Atenas sin ser peyorativo con ningún club pero a mí siempre me da que Atenas por ser el más ganador por ser el único que participó en todas las ediciones de la liga y por lo que representa para la provincia debe haber algún cosquilleo diferente en, en mi visión, el deportista como cómo lo vive Sí, sí, igual que lo, que lo acabas de decir, eh, Atenas es Atenas, Le eh, guste que me guste, es el, el, el equipo más ganador, es una institución muy muy grande, muy buena, eh, así que no, la verdad que, que, que es, es una sensación totalmente distinta, eh, y que uno trata de aprovechar al máximo posible, ¿no? porque igual bueno, no se vive todos los días. ¿Y para qué se están preparando? Eh, como se prepara Atenas siempre, acá tenés la obligación de... De, de, de pelear el campeonato, eh, esa es la realidad, y bueno, nosotros eh, esperemos no ser la excepción, además, bueno, en un par de temporadas tenemos buenos resultados, y, y bueno, eh, el club hizo una fuerza muy grande en, en formar esta plantilla, que, que como te dije al principio, eh, tiene tiene buen nivel, y bueno, trataremos de, de entrenarnos eh, bien duro, de, de mentalizarnos que, que, que, bueno, que podemos lograr buenos objetivos, y... Si, si no lo planteamos Y teniendo en cuenta los nombres Y por lo que han trabajado hasta el momento, hasta el momento Con Pepa Arriboni ¿Qué tipo de equipo eh, Imaginan que puede llegar a ser Este este Atenas sin extranjeros? No, tenemos tenemos juventud Y experiencia Tenemos las dos cosas eh, Vamos a ser un equipo eh, muy muy aguerrido Que, que corre la cancha eh, Bien fuerte en, en defensa Y bueno y aprovechando que Creo a mi punto de vista Tenemos uno de los mejores eh, juegos interior de, de la liga Eh, así que habrá que habrá que aprovechar al máximo a eso y y, y bueno y el resto tratar de, de formarnos como como equipo no y sí eh, Torre Logripo, Bortolín y tenés Mículas. cómo y mícolas y Gabo, tenés pasado presente y futuro de la Liga por donde lo mires y todo con, claro, por, con fichas nacionales eso. con la necesidad imperiosa de muchos equipos de encontrar eh, o, o el pivote nacional o el pivote extranjero y ahí hay cuatro titulares en cualquier equipo sí por eso por eso te digo eh, eh, creo que, que, que bueno en este caso el juego interior eh, no no tiene nada que, que envidiarle a, a cualquier otro juego interior que tenga americanos eh, o extranjeros eh, al contrario tenemos jugadores de experiencia como sí y jugadores con mucho futuro así que Eh, por eso te digo, se puede armar eh, un, un equipo con, con nacionales de muy buen nivel porque bueno la, eh, la, la liga ha desarrollado buenos jugadores nacionales y eso es lo más importante Pitu, te mandamos un abrazo grande nos estaremos cruzando seguramente en alguna cancha y estaremos charlando también en algún momento el cariño bueno, va siempre como, como, como no, un beso grande, saludos a la familia y bueno, a todos los el Pitu Rivero, jugador de Atenas de Córdoba ayer Atenas de Córdoba jugó un... Un amistoso le ganó a Florentino Meguino de Villamaría 83 a 59. El pitu fue el goleador, convirtió 17 puntos y estuvimos conversando un rato.